Con Hernán b r i e n z a Nora Anchard y Santiago Varela. Buenas noches a todos y a todas. Ayer teníamos el bolonqui de los gendarmes. Hoy tenemos otro bolonqui más que es. La desaparición de Al, Alfonso, Severo. Severo, Alfonso. No, Severo. Yo, te,、no、yo te diría que ayer teníamos un bolonquí y hoy tenemos un dolor. Un dolor, sí, un dolor. es cierto.、Eh, es, continúa desaparecido, no, no sabemos dónde está. Desde hoy temprano i t de la mañana, el te, el, su testimonio era fundamental porque era parte del grupo de la Unión Ferroviaria es. que estaba. Digamos,、eh, es. No, no, pero había,、ah. sido, era parte, había sido parte de ese, de ese grupo que atacó a Mariano Ferreira y a esa l Rodríguez, entre tantos. Y se había quebrado de alguna manera y había decidido colaborar con la justicia diciendo todo lo que sabía. Y hoy tenía que ir a, a declarar, iba a comprometer fuertemente a esa patota porque había visto cómo, estaba, cómo se habían repartido las armas y todo. Y desapareció. Se fue de su casa hace la noche, que había ido a visitar a, la, a un familiar, y a las 11 de la noche desapareció. Lo estuvieron llamando al, al celular y no contestó. Así que para mí es un. ¿El coche se encontró? El coche apareció. ¿El coche la historia apareció? De, de Severo es, es otra vez una historia de generaciones, ¿sabes? Porque vos decís s e quebró, y vos sabés que yo, yo. Sí, está mal dicho, ¿no? No, no sé si está mal dicho, porque la, la cosa es que. De las conversaciones con los hijos, que también son tipos que se comprometen en las cosas, es que él define su testimonio. Digo, es como, como la mirada diferente de los pibes es lo que lo hace, ¿entendés? O s e a Sus hijos、eh, tienen más o menos la edad que podría haber tenido Ferreira, ¿entendés? Digo, entonces a, a mí me da la sensación de que, se, como que e s dirían los pibes, se rescata. Eh, en, esta, en esta cuestión de dar testimonio, y、uh -huh. era un rescatarse en su doble dimensión de hombre y de padre. Entonces, este, duele mucho, duele mucho porque, porque es tan difícil encontrar gente que sea capaz de rescatarse y decir, Hasta acá estuve equivocado y vengo por otro lado, quiero ayudar. ¿no? Digo, Te das cuenta de la cantidad de pibes nuestros que habría con identificación de, de, de hijos de mis compañeras. Eh, si hubiera más gente que se hubiera rescatado y se hubiera dado cuenta, hubiera tenido esa responsabilidad frente a sus propios hijos. ¿no? Y por un lado, mientras algunos se rescatan, como decís vos, otros siguen empleando la misma metodología de siempre. Eso es, hay que saberlo. Bueno, difícil empezar un programa de historia de esta manera, pero vamos a llevarlo adelante. Adriana Zanca, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches a todos. Sí, y les contamos a los amigos que si quieren comunicarse、Exacto. con Argentina Tiene Historia, nos pueden llamar al 49998700 o también lo pueden hacer a nuestra línea nacional, que es el 0810-2220870. Si nos quieren escribir, lo hacen a ArgentinaTiene Historia, arroba radionacional.gov.ar y en Facebook también. Allí nos comunicamos, nos encuentran como Argentina Tiene Historia. Muchísimas gracias. Ahora sí, empezamos con el programa. El tema del día. En Argentina tiene historia. El tema del día es estancias, estancias de Buenos Aires, estancias de Córdoba, estancias del resto del país. Yo voy a hablar de las estancias jesuíticas. Nora. A mí me tocaron los s anchorenas, loco.、Oh, a mí no se ve que paqueta. Ah, Yo paquetísima, porque para esas cosas me mandaba hacer. Perfecto. Pues, que... Chuyo, pues, yo voy a hablar、hacer. en general de las estancias del, del sur, r b i o Al sur. Ah, no te sale. No, no te, te sale. Sale. Sale, no, no, no sale. No me,、ah, me no sale. Vos m dijiste que la cosa p a que t a <risa> s Le dedico a mi oyente el tonto para que sienta que efectivamente no solamente hablo inglés, sino que puedo decirte así, loco. <risa> el pasado nos ilumina. Argentina tiene historia. Cuando Colón Cristóbal y el resto de los gallegos chocaron contra América, porque eso fue lo que sucedió realmente, lo hicieron por el trópico, por las Antillas. Luego fueron a Centroamérica, cruzaron a México, más tarde Perú, Cusco, los Andes, el oro de los Andes, la plata de Potosí. Y al final del recorrido se instalaron por estos lares del río de la plata. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque personalmente creo que ellos jamás entendieron, ni les interesó entender, qué era ese territorio enorme, extenso, infinito, chato, que se extendía hacia el sur, nuestra pampa. Para ellos eran espacios desde donde cada tanto aparecían los malones para arrasar con todo. No mucho más que eso. Tuvieron que transcurrir varios siglos, incluso llegó la Revolución de Mayo. Hasta que esas tierras, que comenzaban más allá del riachuelo, ¿no、cierto? comenzaron i e r t c o a tener valor. Con el tasajo y los aladeros, la hacienda, nuestra querida vaca, que es un icono de la argentinidad, pasó a valer algo y las tierras se hicieron necesarias, simplemente porque allí crecía el pasto que las engordaba. Así nacen las estancias, como emprendimientos agropecuarios, en realidad más pecuarios que agros, o sea, totalmente pecuarios. Rosas, que fue un importante ganadero de la provincia de Buenos Aires, hace las primeras campañas en el desierto y cruza el Salado, llevando la frontera hasta cerca de Bahía Blanca. Es más, las primeras estancias del lado sur del Salado fueron de él. Luego, la tecnología, la industria frigorífica, los mercados europeos para nuestras carnes y ahora también para nuestra agricultura valorizan más las tierras. Aparece roca que mata o desaloja a los pueblos primitivos y luego reparte graciosamente miles y miles de hectáreas entre los amigos, socios y parientes del poder. La historia es vergonzosa y muy conocida. Enormes latifundios en pocas manos se extendían por toda la geografía de la Pampa. Las vacas y junto con ellas las estancias se multiplicaron. Los grandes terratenientes, amontonados en la sociedad rural, se habían adueñado del país. Hacia el 80, el proyecto del país agroexportador de materias primas ya estaba casi finiquitado. Pero si bien el poder y las libras esterlinas venían del rinde de esos campos, hubo propietarios que jamás fueron a ver sus estancias. No las conocían. O solamente se habían acercado un par de veces cuando la recibieron y después nunca más. Mucho trabajo para llegar, pocas comodidades allá, una casona chata con galería, muy aburrido todo. Con tener buenos administradores y capataces se podía mantener el negocio. Mientras tanto, ellos seguirían yendo en bandadas a Francia a tirar manteca al techo y hacerse fama de gastadores empedernidos. El DM2 también tiene su historia, que es esta. Pero hacia fines del siglo XIX y comienzo s del siglo XX se da otro fenómeno. Los ferrocarriles ingleses comienzan a tejer una red de vías que se inserta en toda la pampa productiva para que el tren pudiera acercar al puerto todos los productos primarios en forma más rápida y con menor costo. Recordemos que las rutas no existían, ni existieron hasta bastante años. Y el tren hizo posible, ahora sí, que las familias pudieran llegar a sus campos. Ya a esta altura, los campos que habían heredado, ya era una segunda generación o tercera. Coincide esto con una revalorización del tiempo dedicado al ocio hacia comienzo s del siglo XX. Entonces, ahora podían ir a Europa en el verano francés e ir al campo en el verano porteño. Cartón lleno para los muchachos. Pero claro, se necesitaban comodidades acorde a la jerarquía familiar. La casa chata con galería no alcanzaba. Y como todo se traía de Europa, también se trajeron arquitectos y paisajistas para que recrearan aquí los palacios. ¿Qué menos que eso? ¿Qué menos que un palacio? Y así nacieron los cascos de nuestras estancias, construidos con planos y materiales europeos: parquets, mármoles, cristales, pizarra, mobiliario. Y también sus parques y jardines diseñados con especies foráneas e incluso animales de allá, como el ciervo y el jabalí y otros. Quiero terminar esta columna de las estancias con una estancia en especial. Cuando vamos a Mar del Plata desde Buenos Aires por la ruta 2, el acompañante, no tanto el que maneja, suele ver ni bien se cruza un puente sobre el río Salado a su derecha algo parecido a un castillo y suelen decir: Mira el castillo ese. Cosa que uno, que es el que maneja, no puede hacer. t i e n e que usar un solo ojo para mirar muy rápidamente eso que no vio. Mientras el de al lado sigue hablando, qué bonito, qué lindo el castillo. Bueno, y a uno le da una bronca barba. A uno le da una bronca barba porque no puede ver nada. Pero bueno, así es la cosa. Ahí hay exactamente un palacete, que es el casco de la estancia La Raquel. Y les cuento la historia. En 1825, Rosa entregó, Rosa entregó estas tierras a su amigo Félix de a l z a g a que era jefe de uno de los regimientos militares que lo ayudó casualmente a extender la frontera. Entonces le dio como premio 100.000 hectáreas, digamos, 100.000 hectáreas. Comenzaban en el Salado y llegaban hasta lo que hoy es Pinamar, Cariló y Valeria. O s sea, e un potrerito para que se dedicara a sus cosas. Las tierras las hereda su hijo Martín Gregorio de Arza. Este viudo de 65 años se casa con una de las niñas más hermosas, más lindas de la burguesía local. Felicitas Guerrero. Era linda, pero no era demasiado ricachona. ¿eh? Solo tenía 15 años. 65 él, 15 ella. La pareja tiene dos hijos que lamentablemente fallecen, uno siendo niño. Y el otro de recién nacido. Parece que, parece que esto fue demasiado, y el hombre no, no, no, no resiste esta pérdida y se muere, dejando a Felicita viuda con 26 años y millonaria, ya que las tierras las hereda a ella. Pasados los lutos, pasó a ser uno, ella pasó a ser uno de los bombones más apetecibles de la burguesía local. La frase. Joven, viuda y estanciera, parece que se le debe a ella, a Felicita. Eso por lo menos dicen algunos. Ella tenía un pretendiente serio, Enrique Ocampo también, de los Ocampos, ¿eh? pero no le interesaba. Pero el hombre estaba decidido, estaba a toda costa. El que sí le interesaba más era un vecino de los campos de allá del Salado, de otra estancia que tenía ahí, que se llamaba Manuel Sáenz Valiente. Que sí fue su gran amor. Pero el diablo metió la cola. Ocampo se sintió despechado, se sintió que era un cero a la izquierda en la vida de ella. Y en Buenos Aires, en la residencia de Felicita, se enojó, se puso loco, sacó un revólver y le pegó un tiro. Dicen que él se suicidó en ese momento. Algunos dicen que e s a i n Valiente, que estaba ahí, Fue quien lo mató realmente porque le había quitado también a su amor. Fue la tragedia del año y de la década para la alta sociedad porteña. Como ella ya no tenía herederos, esto es raro, la, las tierras pasaron a propiedad de sus padres, de los guerreros, que no eran tipos, tenían guita, pero no tanta guita. Luego los guerreros fallecieron, las herencias empezaron a, a subdividirse. Y aparecieron al final, digamos, como terminó la cosa en la zona del Salado, quedaron cuatro estancias. La postrera, la Raquel, que es la única que continúa en manos de la familia Guerrera, que es este, el castillo este, que tiene un piano Steinhardt, que、eh, fue de, declarado en su momento el mejor del año construido en Europa, de ese año, 1800 y pico. Y las otras dos que se llaman La Pelada y Bella Vista, que en realidad fue la que más utilizó. Esta es la historia de, esa, de ese castillo que tiene una, una torre、eh, tipo Walt Disney, diría yo, para decirlo de alguna manera, redonda con una cupulita. No es lo mejor de decir Walt Disney, pero no se me ocurre nada más campero para eso y no tiene nada que ver con un mangrullo. Esas son. Las historias de las estancias de nuestra pampa. Hasta las 22. Hasta las 22. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Nora Anchart y Santiago Varela. Roberto de Paso del Rey. Bueno, acá en Moreno está la estancia de los Alcorta, que ahora es el Museo de Alcorta. Yo lo vi. Lo vi cuando era un parque que parecía un jardín botánico. Tenía abedules del Líbano, rosales. Era realmente algo impresionante.、Eh, durante uno de los procesos,、eh, en el l Onganiato, se vendió, se loteó, se quemaron los árboles y ahora es un barrio. Gracias a los oyentes por comunicarse. Con Argentina tiene historia al, al oyente. Por comunicarse claro, con el o e n t e Claro, che, pónganse las pilas, acompañen, hermano. Hay mensaje de Facebook. Por、Adriana. aquí, mucha gente que nos da su presente: Liliana Pérez, Diego Panza, Gustavo u r z Agazate, Marcela Alejandra Tierno, Adriana Segovia, Isa Vanessa Corman, Roberto l a z a r t e Mariano Varela, Laura Vicky, Ezequiel Gufanti, Marcelo Brigato, Giselle Rubino y Erika Peña que dice: Los estoy escuchando. Varela, ¿cómo.? Cuenta la historia, es un placer、eh, escucharte. Dice, Ay, ¿para qué, ¿Puedo tener una digresión? Bueno, gracias,、Puedo. Erika. Viste que hay un, un oyente que se llama Panza. Hoy、sí. iba en un colectivo y adelante iba a otro colectivo. Y yo quiero que me digan: ¿realmente el defensor del pueblo de la ciudad? Dije que era una digresión. ¿Se llama Vinagre? ¿Doctor Vinagre? Un cartel así, inmenso. Creo que Sebastiano Santiago Vinagre, defensor del pueblo. Yo dije. ¿Qué e d ser? ¿Vos te imaginas ir a que te defienda el pueblo un señor que se llama Vinagre? Es complicadísima la ¿Sí、situación. ¿Trabajan en el INADI o en dónde? No, no, no. Hay un determinismo. <risa> Hay un determinismo n los. No, no, no, no, no, señor. Esto está estudiado también en el INADI. Hay un determinismo en el tema de los nombres、sí. bastante interesante. El doctor Cuervo, por ejemplo, muy、bueno. famoso. Bueno, Zanca que salta. Zanca que salta. <risa>、eh, por a e c i por el Partido Morón hace unos años tuvimos un director de inspección general que se llamaba Cometa. e r a maravilloso. ¿Te, ¿te das cuenta que es el determinismo juro, histórico? Cometa. ¿Y era Cometero?、Eh, no, no, no sabría decirle. Por el tiempo que era y por aquel gobierno de Ruseló, sospecho que Seguro el... que、Pero、sí.、Va. A la hora de cenar, Argentina, Argentina tiene, tiene historia. historia. Yo、no、pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Según José Luis de Imaz, el concepto de burguesía terrateniente corresponde a los más grandes propietarios de tierras o poseedores de más de 10.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Agrupando las parcelas por apellidos y grupos de propietarios allá por año 1969, encuentra que poseen más de 10.000 hectáreas, 82 grupos familiares, 17 sociedades agropecuarias y 20 propietarios individuales. Un poquito más acá, Eduardo Basualdo y Nicolás Arceo también hacen un estudio sobre el tema y concluyen que entre fines de la s década s de los 80 y mediados de los 90, la superficie que controlan los más grandes propietarios, ¿sabes qué? Permanece más o menos estable. O sea, mucho no había cambiado la historia. Según los autores, los grandes propietarios siguen controlando el 32% de la superficie provincial y en su composición solo se les observan pequeñas alteraciones que dan como resultado un leve acentuamiento en la relevancia de los propietarios con mayor superficie de la tierra. Existen burguesías terratenientes en el interior del país cuyas propiedades y estancias derivan de las viejas mercedes castellanas. O la expresión endogámica por excelencia de la llamada nobleza chollana de Santiago del Estero, nucleada en San Pedro de Choya, que muchas veces han、eh, superado con creces las superficies poseídas por los estancieros porteños. En idéntica situación se encuentran muchos de los establecimientos patagónicos, aunque obviamente ahí no podés comparar que,、eh, en valor económico lo que da la tierra de un lugar. Y de otro. La familia Casado Sastre, por ejemplo, acumulaba 300.000 hectáreas hacia 1867 y en 1928, ¿sabes cuánto tenía? 6.625.000 en la provincia de Santa Fe. Esta burguesía terrateniente se vinculó política, económica y familiarmente con la porteña, como es el caso de Fabián Gómez Anchorena, de novelesca b i d a hija de un Gómez c h o l a n o y una Anchorena porteña. Y ahí vamos a i r entrando en la familia Anchorena. Hacia 1810, la jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires en la campaña no se extendía más allá del río Salado, como había explicado hace un ratito Santiago. Un cuarto de siglo más tarde, en 1836, el gobierno de Buenos Aires pone en venta estas 500.000 leguas de tierra y los que compraron fueron los siguientes grupos familiares: a l z a g a Anchorena, que compró 75.833, Díaz Vélez, McKinley, Girado, Cobo, Pereira, Lastra, Bosch y Ortiz Basualdo. Algunas de estas familias lograrán acumular a través de alianzas matrimoniales inmensas extensiones de campo. Así vemos que hacia 1928 los familiares representativos de la oligarquía conservadora habían incrementado su patrimonio de esta manera. ¿Te acuerdas que te dije que tenía en Chorena 75.833 hectáreas en 1836? Sí. En, 18, en 1928 tenía 382.000 hectáreas. 670 hectáreas. Tan grande era la fortuna de los Anchorenas que e s t á n i s l a o del Campo, en su poema Gauchisco Fausto, pone en boca del diablo los siguientes versos para a tentar al protagonista: Si quiere plata, tendrá. Mi bolsa está siempre llena. Y más rico que Anchorena, con decir quiero, será. El 24 de mayo de 1885 moría Nicolás Anchorena, dejando una herencia evaluada en 170 millones de pesos, que si tenés en cuenta que estamos hablando de, de pesos oro, era、eh, una cifra astronómica, aún hoy a valores constantes. Desde entonces, los descendientes de este Anchorena, de Nicolás, son la rama más rica de esa familia. Para tener una idea de esto, s e b r e l l i que es autor de, por el momento, creo, el único ensayo exclusivo sobre una familia, Eh, por lo menos así lo define él, y estudia la saga de la, de la Anchorena. Dice que la fortuna familiar se origina en la época colonial con las mercedes de estancia otorgadas por el rey, la fortuna de los anchorenas. Estos privilegios basados en el reparto de la tierra pública se acentuaron después de la Revolución de mayo y llegó a su culminación bajo el gobierno de Rosas. Rosas tuvo desde muy joven una estrecha relación con los anchorenas. Imposible hablar de los anchorenas sin hablar de Rosas. Es absolutamente imposible. Y a partir de 1821 e n carácter. Claro, a partir de 1821 eran carácter de administrador de tres inmensas estancias pertenecientes a Juan José y Nicolás Anchorena. Las dos islas, sí, sí. los camarones y el tala. En la cláusula 24 del testamento redactado de puño y letra por Juan Manuel de Rosas. Consigna un crédito de 78.544 pesos contra los señores Juan José y Nicolás Anchorena. El crédito correspondía al precio de mis servicios y de mis gastos en su beneficio, pues les fundé y cuidé varias estancias en los campos más expuestos. Carlos Ibargurin cita un texto de Juan José Anchorena, una carta, concretamente a Rosas, donde dice: Creo que habrá en la campaña mucho miedo a los indios. Por tanto, Vea usted si, al, si algunos tímidos dan ganados baratos y compre 3.000 o 4.000 cabezas para nuestras estancias. Quien no arriesga no gana y ya ve si podemos hacernos de ganados baratos, ¿por qué no hemos de arriesgar? ¿Por qué escribe esto? Porque se corría la bola entre los opositores a Rosas, que r o s a metía miedo con el balón, con el malón, la gente vendía barato y lo compraban los amigos de r o s a Esto decía la oposición. Yo no me hago cargo. Tras la caída de Rosas, el 12 de octubre del 58, se sanciona una ley que declaraba pública toda la tierra donada desde el 8 de diciembre de 1829, pero jamás se puso en práctica este tema. Ni vamos a hablar, no vamos a extendernos en lo que ya había explicado Santiago acerca de la valorización de la tierra con respecto al ferrocarril. Solo digamos que si vos habías comprado una vaca a un peso, después la estabas vendiendo a 30.000. En, por ejemplo, un peso invertido en tierra en el año 1836 se había convertido en 1927 un peso en 4.836 pesos. Un peso. Y estamos hablando de pesos oro. Sobre los anchorena en particular, puede estimarse que en sus momentos de mayor apogeo, a mediados del siglo XIX, eran dueños de más de 250.000 hectáreas de campo. Tan vastos que, como explicó Santiago hace un rato, Nicolás Anchorena es uno de los hombres que acuñó la frase: Yo no sé hasta dónde se extienden mis estancias, solo sé que hay mucha gente que puede vivir de ellas. Él, por ejemplo, podía, pero digo, él hablaba de que daba trabajo. Después de caseros, las ganancias empezaron a mermar, al menos en opinión de Nicolás s Anchorena, hijo, quien se queja ante Benjamín Vicuña Maquena de la crisis por la que atraviesa el campo. Sin embargo, hacia 1930, solamente 19 miembros de la familia reunían 378.000 hectáreas en la provincia de Buenos Aires. Una en particular, como para irnos yendo, es la estancia La Azucena, en Tandil. Esta estancia, en principio, pertenece a José b u t e l e r y sus hermanas. En algún momento se la venden a Anchorena, a los Anchorena, concretamente a Mercedes Anchorena, que tenía muchos hijos, muchas estancias, y como no alcanzaba para dejar una a cada uno, adquiere la Azucena en 1901 para regalársela a su hijo menor, Emilio. Que ejercita allí este tema del parque y demás, incluso contrata al paisajista Bottrich para realizar un, una cosa maravillosa en este lugar de Tandil, sin embargo, no la puede concretar con la, con la casa porque muere en 1916. En ese momento, Mercedes, que en otro momento va a retornar acá este, a través de otra de sus obras mucho más cercanas en la Plaza San Martín, manda a construir una maravillosa capilla que la hace el arquitecto Martín Noel. La capilla fue construida en 1918 y recién 10 años después se hace la casa, porque la mujer de, de Emilio, Leonor, decide regresar de París, donde se había radicado con todos sus hijos, para cumplir con la idea que tenía Emilio de tener esta, esta construcción. Preservaron siempre el nombre de la hermana, Azucena b u t e l l e r por eso se llama la Azucena. El arquitecto fue Alejandro Bustillo. d e libertad! o f t h a t La Radio y la crónica de nuestro pasado, v i v i r a en Argentina tiene historia. Argentina tiene historia. Poniéndole luz a la noche. Argentina tiene historia. Con Hernán Bienza, Noran Chart y Santiago Varela. Dejó felicitas. El padre Guerrero hizo la iglesia Santa Felicita que está en Barracas. Así tengo entendido yo en la historia que ustedes están este, transmitiendo por la Radio Nacional. Habla Mercedes de Olivos. Bueno, Nora, como uno tiene las energías siempre cerca, debo decir que en mi localidad, Mateo, Funcionaba a fines de los años 30, el segundo molino harinero más importante de la provincia de Buenos Aires, tengo entendido. El otro estaba en la localidad de Manzanares, partido d e Pilar. Se prendió fuego, quedó mucha gente en la calle, fue muy terrible, ¿no? Y lo compró la Asociación Cristiana de Jóvenes. Actualmente, la Asociación Cristiana de Jóvenes, en ese predio, funciona una escuela primaria y secundaria. Bueno, hablo Alberto de Luján, los mejores programas los escucho en esta radio. Y estancias hay, en Luján hay una que no sé de quién es. También es un castillo, sería bueno averiguarlo. Saludos. Hola muchachos, hablando del determinismo de los nombres, tengo una perla. En Tierra del Fuego, en Ushuaia precisamente, en los 90, había un encargado de los、eh, servicios de lucha contra el narcotráfico de la policía. Se llamaba Principal Porro. Pueden consultarlo, probablemente debe aparecer en internet, incluso eso. Lo conocí, era un tipo muy peculiar. El principal porno. Bueno, Jorge de Palermo, un abrazo. Otra más.、Eh, una conocida samba de Yupanqui que decía: Las penas son de nosotros, las vaquitas de Anchorena. Después lo cambió por zona ajena. No sé, parece que hubo algún problema, pero originalmente parece que era letra n a s í con a p e i í a Hasta luego. Las vaquitas son de Anchorena. Me gustó ¿eh? ese, sí, todo, ese、sí. verso de a t a h u e l p a Yupanqui. Se ve que después se achicó. Si、sí, es verdad, como cuenta el oyente que nos llamó, de que de cambiaron la letra. Y es probable, es probable. Y Nora habló de los a n c h o r e n a acá en Argentina, porque en Uruguay los a n c h o r e n a también tienen su palacio y sus campos. Sí, y no solamente eso, sino que tienen el, la residencia de campo de los presidentes uruguayos, fue donada por, por Arón a r ó n Anchorena. Arón Anchorena. Si uno hace la historia de los vascos en este país, tiene por lo menos, por lo menos una historia de toda la oligarquía.、Uh -huh. Ancho r e n a p e r e i r a No, pero Pereira. p e r a n c h o r e n a pero Pereira es gallego. ¿eh? Pereira es gallego. Con Iraola. No, cuando se junta con, con Iraola. Iraola Ola, claro. Pereira es gallego. Alzo Garay. l o s Martínez de Oz por Laos. Son varios l o s Los、Aramburu, Lamburu. a r a b u r u Uriburu. Son, son, te digo e s interesante. En el norte del país hay una flor interna entre vascos y navarrenses. Yo tengo mi corazoncita con los vascos. ¿sabes? Vos nombraste todos los malos, pero hay un montón de gente de Indal. ¿no? Ah, bueno, sí, claro. Nosotros metimos a Bielsa a h ¿eh? b i e l s a es vasco?、Eh, no, pero está dirigiendo a los vascos en Bilbao. <risa> Esto es pata física. Ya tenemos mensajes en Facebook. Por aquí, Aiza Vanessa Corman pregunta quién era la segunda versión de A Desalambrar. Le contamos que es de una banda española que se llama Acero. Acero con Z. Aiza. Acero.、Eh, y Erika Peña dice si las manos son nuestras.、Eh... Es nuestra lo que nos de, dice. ¿Qué letra la de A desalambrar? Y por aquí también,、eh, Malvina. Malvina dice: Me encanta este programa. Lo escucho desde ese tiempo, cuando no se llamaba así y estaba a la tarde. Los felicito. Es muy interesante escucharlos. Muchas gracias. Es la tuya. La mía. La nuestra. Argentina tiene historia. Intento y nada más, déjenlo que cante alegre. No quiero que tenga algún pesar. Ahí la escuchaste a Mercedes Sosa, jovencita que está reviviendo, no muriéndose, porque hoy era su hoy, un día como hoy se fue. ¿eh? Hace un año o dos años,、Uno. un año, el año pasado,、wow. como pasa el tiempo. Sí Eh, la queríamos escuchar porque tenía esa vocecita hermosa. Mercedes Sosa tiene varios momentos, ¿no? Pero este, este era el de una vocecita h e r e o s v o s decís que dos? No recuerdo bien, honesto. Bueno, no nos vamos a andar peleando. No, no. Nunca nos llevamos bien o no nos vamos a andar peleando por esta parte. Por、pavada? esto, ahora lo busca Zanca y ya está. Yo、bueno. voy a hablar de las estancias de la provincia de Córdoba. Voy a hablar de las estancias jesuíticas. Porque, como ustedes saben, la Compañía de Jesús, quizás una de las. Sectores más interesantes de la Iglesia Católica en el mundo, quienes alguna vez fueron los guardianes del Papa,、eh, tuvieron allí en la provincia de Córdoba una importancia fundamental para la construcción, no solamente arquitectónica, sino también cultural.、Eh, José Ingenieros, en la, historia las, en, la evolución, en la historia y evolución de las ideas argentinas, dice que hay dos grandes, dos grandes、eh, columnas intelectuales. En la Argentina, que una es la Buenos Aires liberal y otra es la Córdoba jesuítica y conservadora. n o Eso es lo que dice José Ingenieros, que era un positivista y que estaba a favor del liberalismo porteño y en contra de los cordobeses. Yo creo que en realidad Córdoba tiene una cuestión cultural muy arraigada a lo que es、eh, el centro del país y el norte, n o fundamentalmente un gran contacto con el Alto Perú, aún cuando se iba diluyendo. Lo cierto es que la Compañía de Jesús entró. En 1599 a Córdoba y、e、hizo varias edificaciones. y Si uno tiene que pasear por esa hermosísima ciudad, yo creo que la, la manzana jesuítica es uno de los lugares más lindos de la Argentina. creo que bueno, Buenos Aires, porque tiene todo, te aporta, te aporta desde cualquier lado y desde cualquier rincón y desde cualquier sitio histórico. Pero después, creo que esa manzana jesuítica es uno de los lugares más hermosos. Del país en términos de ciudad, quizás después llegue a la, la ciudad de Salta. ¿Qué, qué, ¿De qué hablamos cuando hablamos de la manzana jesuítica? Bueno, hablamos de, esa, de ese cuadrado que está、mm, encerrado en las calles Duarte Quirós, Vélez Arfiel, Caseros y Obispo Trejo. En, en, esa, en ese cuadrado están el salón de grados, están la torre y la fachada. De la, del Colegio Nacional de Monserrat está la Universidad Nacional de Córdoba, están los claustros de la Universidad, la Biblioteca Mayor, está la Iglesia de la Compañía de Jesús, la Capilla de Lourdes, la Capilla、mm, Doméstica, está la Residencia de la Compañía de Jesús. Es quizás un lugar mágico y la verdad que está muy bien conservado. Si uno tiene la posibilidad de caminar ahora por esas calles, te vas a dar cuenta que es un lugar bellísimo. En, en la Córdoba, capital, también en, podés encontrar otros, otros edificios que, que hacen que vos te sientas en aquellos años, te sientas en los años del 1600 y del 1700. Cuando vos va, ves la fachada del Colegio Monserrat o el noviciado, también te das cuenta que ahí, ahí el tiempo parece haberse detenido. Pero. Córdoba era una ciudad que servía como frontera, como paso, como un lugar de descanso entre la Buenos Aires y el Alto Perú. Y por allí pasaba el Camino Real. Si vos tenés, tuviste la oportunidad de agarrar el auto y salir de la Ruta 9 e ir por las calles de tierra, te vas a encontrar que en el Camino Real estaba Barranca Yaco, que es allí donde mataron a, a, a Facundo Quiroga, y vas a verla. La capilla ardiente donde velaron sus restos. Pero también, si tenés suerte y si tenés tiempo y si no te d e j a s convencer demasiado por los ríos dulces que tiene Córdoba y te, a, ¿te dedicaste alguna vez a hacer lo, el recorrido de las estancias jesuíticas, vas a ver que、mmm, allí cerquita. De lo que es el camino entre la falda y la higuera, te vas a encontrar con la estancia de La Candelaria, que es la única estancia que está en el medio del de monte que tiene una belleza particular, porque es la, quizás la más pequeña, pero es la que está más cercana a lo que es el p a i s a j e Cordobés. La Candelaria fue、eh, construida a partir de 1683 y se dedicaron a la cría y a la compra y venta. De, el, de las mulas, allí lo que, para lo que servían justamente las estancias jesuíticas, era para mantener a los edificios jesuitas de la manzana de Córdoba, es decir, de la capital de Córdoba, y también al comercio que venía, asistir al comercio que iba y venía entre el Alto Perú y la ciudad de Buenos Aires. Está la estancia de la Candelaria, allí cerca de lo que es. La, el departamento de Cruz del Eje y tiene una capilla, la residencia, los locales anexos, las ruinas de la ranchería, que es donde dormían los esclavos. Es, te digo, la, la, la, más, la más pequeña, pero hay otras importantes. A mí la que más me gusta, la que más me gusta es la estancia de, de Colonia Carolla, pero no por lo que vos pensás. Vos pensás que a mí me gusta <ríe> la estancia de Colonia Carolla por los salames. No, no, no. Te digo por qué.、Eh, ese fue el primer establecimiento rural organizado por la compañía en 1616 y fue fundada en 1661 ya como, como colonia por Ignacio Duarte Quirós, el de la, el de la calle de la manzana de jesuítica de, de Córdoba.、Eh, ¿qué, y entre, por, qué, ¿Por qué me gusta? Por una sencilla razón. Entre 1814 y 1816 sirvió como fábrica de armas para el ejército revolucionario. Y a mí me... tuve la oportunidad de ir y vos ves la espada, ves las réplicas de espada de Belgrano, la réplica de espada de, de Güemes, ves、eh, las armas que fabricaban allí. Entonces, para mí era la más divertida de ir a ver. Pero debo reconocer. Que la, la más grande es la de Altagracia, ¿no? la estancia de Altagracia que fue fundada en 1643 y que funciona en el Museo Nacional Casa de l Virrey Liniers. Allí, obviamente, vivió el malogrado virrey que intentó hacerle frente a la Revolución de Mayo. La estancia tiene una iglesia muy particular, con, con patios locales, con obraje, con el tajamar. Eh, y es、eh, las ruinas del molino que la hacen particular, es una, casi una manzana la, la construcción de Altagracia y está frente a la plaza central, a, 36 kilómetros, a 30 kilómetros, perdón, no, un poquito más, a、eh, 40 kilómetros de Córdoba y la puedes ir a visitar si vas a la ciudad. Otra, otra muy, muy importante es la estancia a Santa a a n t c l i Santa Catalina. Santa Catalina Que fue fundada en 1622. Esa era la, la estancia más importante, porque si bien el,、eh, la parte de la construcción no era, no era tan importante como la de, que habíamos nombrado recién, la de, la, de, ufa, como estoy,、eh, la de Altagracia, lo que sí tenía era la mayor producción. Eh, ganadera.、Ahí、hay mi, miles de cabezas vacunos, oviro, ovinos y mulares donde、eh, ahí sí que sostenían a todo el aparato económico y político de los jesuitas en Córdoba. Hay una estancia más que es muy importante, que es la Estancia de Jesús María. La Estancia de Jesús María fue creada en 1618 y fue muy importante por algo. Ahí se hacía el vino. Y ustedes saben que donde hay un cura. Hay buen vino. Uno tiene que ver los restaurantes más que por las estrellas, más porque lo lo dicen los amigos. Tiene que controlar cuántos curas entran a ese restaurante. Si ese restaurante tiene muchos curas, es porque hay buen, buen asado y buen vino. Es un secreto que les doy: que ustedes, cuando vayan a un pueblo, pregunten dónde va a comer el cura del pueblo, que ese es el mejor lugar. Yo te recomiendo que vayas a ver las estancias e o g í t i c a s porque. Eh, es el lugar más interesante en términos históricos que tiene Córdoba. Y después, después ya que estás por ahí, p r e g u n t a dónde va a comer el cubra. El, y el zumbar de las abejas que van trabajando su panal. v y el viento se lleva a su canción. ¡Alégrate, corazón! Don Aarón de Anchorena fue uno de los primeros aviadores en, en la Argentina. Pero antes de empezar a, a volar en avión, volaba en globo. Fue el primero en cruzar el río de la Plata. Y cuando llegó a Uruguay, cayó en, en La Barra, ahí cerca de Colonia. Entonces le gustó el lugar y lo compró. Ahí tuvo su casa, su residencia y después lo donó al gobierno uruguayo para hacer l e su palacete en la casa presidencial. Tenemos los últimos mensajes en Facebook. Sí, por aquí este, el amigo Camilo, bueno, que también preguntaba、eh, de, de quién era la versión de A Desalambrar. Este, él, él también tenía una banda de punk que había hecho otra, otro tema de、mmm, Biglietti, que es el Chueco Maciel. Sí, que lo mande. Sí, estaría bueno, ¿no? Que lo mande, un、bueno, uh -huh. saludo lo pasamos, que lo mande. Carlos Garrido dice también, digo presente, los escucho desde el inicio del programa, es muy atractiva la historia contada. es un gran abrazo para todos y uno especial para Santiago, ya que hemos compartido algún que otro asado por principio de los ochenta, cuando l a b u r a b a Saludos, Carlos Garrido. ¿Quién cuando l a b u r a b a ¿Quién? <risa> Santiago, labraba、no, u Santiago. No, no está claro. Justo ¿verdad? hoy hablando de qué es laburar o qué no es laburar. r o m i n a s Aldivia <risa> dice,、eh, no conocía el programa, este, pero ahí está, dice, ¿ustedes le dan nivel? A la radio y altura al aire. Y Natalio Leszinski、eh, nos dice: Hola, mis compatriotas desde Florence, Massachusetts. Estoy escuchándolos. ¿Qué tal?、Wow. Es mentira. Está, está acá en, en Florencia y a l e n c i a Bueno, nos vamos.、Todo、sonó el top, vos lo escuchaste. Quiero agradecerle a Hernán Acosta en la operación técnica, a Adriana Zanca que estuvo aquí en la locución. En la producción, Agustín Camis, Isabel García y un abrazo enorme a Marina Arjetino, que es una genia. Este programa lo hicimos Noranchar, Santiago Varela, Hernán Brienza o alguien así, alguien así los hizo. Nosotros nos vamos, ¿qué pasa?、Nor、hay una, hay una, hay una. Y está Francisca. La amiga Francisca, que un mensajito abriensa. Se lo digo. ¿Cómo estamos? Pero Francisca dice: y no digo, no digo nada de Hernán, o me va a denunciar por acoso. ¿Usted es capaz de denunciarla por acoso, Francisca? Yo soy un caballero. No vamos, mañana viene la carmela de los viernes. Ya vienen las noticias en Radio Nacional. Y luego Carlos Polimene y Diego González con el programa Voces del Sur.